El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 50, habla de un hombre. busquen libro de Marcos, capítulo 10. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Y aquí habla la palabra de, muy conocida de una persona que estaba ciega, y su nombre Bartimeo, pero de repente Jesús pasó por la vida de este hombre y dice la palabra del Señor, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tome asiento un momento, hermano. Y lo impresionante de Dios en todo tiempo es cómo Él viene. Él viene. Porque siempre Dios va a venir a su vida, siempre. Esté en la condición que esté, Dios siempre va a venir. Eh, si usted está en una condición de mucha tristeza, de, de mucha maldad, aún de maldad, igual Dios va a ir a su vida. Quizás nosotros, pensando con una mente humana, es difícil entender, porque a veces nosotros nos llegamos a las personas que hacen daño o a las personas que tienen malos corazones, pero el Espíritu Santo de Dios sí va aún a las personas más malas. Y usted dirá, ¿pero por qué va a las personas más malas? Aparte va a todas las personas. Pero Dios tiene de todos misericordia. ¿Amén? Dios tiene de todos misericordia. Porque el, el, el que hoy quizás es, es asesino por el poder de Dios puede ser transformado y ese va a ser una persona diferente. El que hoy es una persona de maldad y que trajo maldad a muchas personas, es esa persona por el poder del Espíritu Santo puede ser transformado. ¿Amén? Y es, y es va a ser transformado a otra persona. Por eso Dios está en todas las personas. Y Dios está en todas las circunstancias de las vidas. Con el creyente y con el incrédulo. ¿Sí? Porque en el momento que la persona tiene una gran necesidad o un dolor o una búsqueda de Dios y dice, Dios, ¿dónde estás? Dios se va a hacer notorio a esa persona de una y otra manera. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo crees o no? Yo he encontrado con personas prontas a morir y me decían, pero Dios, dios ¿dónde está? Dios está acá. Y, pero ¿cómo que Dios está acá? Sí, porque dice la Escritura donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y recuerdo una persona que estaba muy mal, muy enferma, y, y de repente me dice, pero pastor, dice, Dios, ¿dónde está? Y Dios está aquí, y, y, y pero Dios, ¿se acordará de mí? Le digo, no solamente se acuerda, sino que la está viendo. Amén. Gloria a Dios por supuesto que no para tener la mente de Cristo tenemos que tener mucho de Jesucristo porque la carne reacciona mal por mal es como el Antiguo Testamento ojo por ojo y diente por diente pero el que es nacido del Espíritu las obras del Espíritu Santo hace y el nacido de Dios sabe que donde está un Hijo de Dios está la presencia de Dios y cuando está la presencia de Dios hay milagros porque está ese Hijo de Dios usted es una persona que produce milagros usted es una persona que puede producir el cambio y la transformación de una persona y de una familia y el poder está en usted amén, ¿sabía eso? gloria a Dios y también ese mismo poder lo podemos usar para lastimarnos o para lastimar a otro por eso la escritura nos enseña que Tenemos que crecer a la altura, a la estatura de Cristo y de esa manera obrar sobre las personas, porque cuanto más bendición damos, más bendición vendrá sobre nuestras vidas. Cuanto más ayuda damos, más ayuda llegará a nuestras vidas Cuanto más, eh, no sé, lo que usted pueda dar para la obra del Señor, usted da su tiempo, su tiempo será enriquecido con buenos momentos. Usted da su riqueza para el Señor, usted se le ha enriquecido por Dios. Es así, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Aquí, como dice la Escritura, un hombre que, que estaba ciego, un, un hombre tirado en el camino... Y habla en la Escritura que él solamente tenía una capa y con esa capa era todo, era su casa, era todo. Porque con eso se cubría de, de la lluvia, se cubría del sol, se cubría de todas las cosas. Él lo único que tenía era su capa, ¿sí? Pero dice el Nuevo Testamento que Bartimeo, el ciego, clamó hasta ser oído por Jesús. En un momento él supo que Jesús estaba pasando por ese lugar y Y él en su ceguera, en su gran necesidad, empezó a gritar y a clamar porque Jesús estaba por ese lugar. Esto lo, lo mandó a buscar y las palabra que dijo fueron: "Ten confianza". Amén. Gloria a Dios, miren qué palabra. Uno podría decir, "Pero estoy lleno, estoy, estoy con hambre, mi ceguera me me imposibilita todas las cosas en mi vida" miserable, estoy viviendo en un rincones de la calle con una con una capa sucia y eso es mi vida. Y, la, y lo primero que la palabra de Dios vino sobre ese hombre le dijo, "Tené confianza." Qué palabra. Eh? ¿Y por qué no dijo, "Te voy a traer el pan, te voy a traer"? No, no, no, "Tené confianza." Y tener confianza es como decir, "Prepárate para lo que va a venir." Amén. Gloria a Dios. Le dijo, "Levántate, te llama, amén, Marcos 10, 49. Al instante, sin pérdida de tiempo, Bartimeo arrojó, soltó, dejó esa capa inmediatamente se movió hacia Jesús. Y el recibir milagros en su vida era de más importancia que la demora que lo que podía hacer por dejar la capa. Y usted le dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esa capa, una capa sucia? ¿Quién no tiraría esa capa? Sí, cuando tenemos casa, tenemos todo, es fácil tirar una, una capa, pero cuando es lo único que tenés para, para, para refugio, es todo. Y reflexionando un poco en esta palabra, Bartimeo tenía una gran necesidad, pero había llegado un llamamiento de parte de Dios. El primero que hizo, clamó, llamó a Dios, porque todos ten, debemos llamar a Dios. Todos necesitamos decir, yo necesito ayuda. El que necesita sanidad, yo necesito sanidad. El que necesita eh, una economía, para salir de la pobreza, usted tiene que pedir conforme a lo que usted necesita. Y, y Bartimeo pedía misericordia, necesitaba ayuda. Y usted dirán sí, claro, pero ya Jesús lo ayudó, pero yo quiero que entienda el contexto de, lo, de la vida de ese hombre un hombre tirado donde nadie donde nadie se le acercaba y a algunos se le acercaba para tirar unas moneditas vivía vivía de la sobra de la gente pero nadie se ocupaba de él cuando cuando pasó jesús y le dio esa palabra tan tan hermosa que le dijo tené confianza yo creo que le, ha, le habrá llenado el alma el espíritu todo sabiendo que dios iba a transformar su vida y dios así lo hizo amén y Por eso, qué importante nosotros poder estar confiando en Dios en este tiempo. Fíjese que este hombre con tantas necesidades, con tantas cosas que le estaban pasando, Dios tuvo misericordia de él. Ahora, cuando nos detenemos, lo que dice la Escritura, que dice que él soltó su capa, esto tiene una interpretación muy, pero muy fuerte. Él dejó todo lo que tenía para ir en búsqueda de Jesús. Jesús. Y este es el mal, escuche bien, este es el mal de este tiempo. Que las personas no están dispuestas a dejar todo por seguir a Cristo. ¿Amén? Sí, es el mal de este tiempo. ¿Amén? Y nosotros debemos aprender de Bartimeo. De dejar todo porque cuando uno... Lo que le pidió Jesús, deja esa posición, deja ese lugar de miseria, deja ese lugar y vení a transformarte en una persona que vas a poder ver, una persona que vas a prosperar, una persona que vas a avanzar. ¿Quién quiere ser esa clase de persona? Amén. Pero qué necesitamos hacer? Necesitamos soltar la capa. Amén. Yo he visto Dios a Dios llamar a personas de la pobreza y los enriqueció y cuando se enriquecieron en los momentos que tenían que llegar a Dios como Dios nos ha enseñado seguían cubiertos con la capa no soltaban la capa amén he visto a Dios entregando propiedades y esa misma propiedad sirvía de refugio y no asistir a los cultos tapados con la capa pero estaban dispuestos a soltar la capa para ir en búsqueda de Jesús. ¿Cuántas veces cree que usted puede recibir milagros de Dios? ¿Una, dos o muchas? ¿Muchas veces, amén? Y algunos creen que porque llegó un momento, un milagro, no van a venir más milagros. Sí que van a haber muchísimos milagros, pero ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Soltar la capa. Y quizás hoy te dio un lugar de empresario. Y vos vas a estar muy ocupado quizás con secretario, secretaria, gente a cargo y un montón de cosas. Como complicaciones, proyectos y cuántas cosas más. Pero sabes siempre algo muy importante, según el orden de Dios. Dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén entonces en esos momentos cuando seas un empresario o si sos un empresario soltás esa capa saltás esos problemas soltás esas cosas y te dedicas un tiempo el tiempo que Dios necesita obrar sobre tu vida el que sabe hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios va a recibir más amén y el que no sabe vivir volverá al punto de partida no sé si me entendió si usted Dios le dio una empresa y esa empresa lo está apartando desde su presencia, Dios le va a sacar esa empresa y lo va a volver al clamor como lo estuvo el año pasado o el otro año. ¿Amén? Porque, que ¿Dios es malo, pastor? No, Dios no es malo, Dios es justo. Y en su justicia lo que quiere es lo mejor para su vida. Y lo mejor de su para su vida significa prepararse en esta vida para hacer testimonio de Dios y prepararse para vida eterna. No en cosas humanas que hoy están y mañana no están. Algo que Dios lo que quiere que usted se fortalezca espiritualmente, que pueda discernir al reino de los cielos, que sea una persona que aliente a otras personas, que sea una persona conforme al corazón de Dios, que donde está el dolor no mira para el otro lado, sino donde está el dolor llega para ayudar en ese dolor. Amén. Amén. Cuando está la necesidad, que usted sea una persona que llega donde está la necesidad, amén, una persona conforme a la voluntad de Dios, porque ¿cuál fue la voluntad de Dios? Él dijo cuando vino aquí a la tierra, dijo yo vine a servir y no a ser servido, entonces nosotros si queremos servir gloria de dios queremos algo especial de parte de dios nosotros tenemos que tener un corazón de servicio diga corazón de servicio entonces cuando usted empieza a servir dios lo va a servir a usted amén en un momento me dijo el señor mira estuve enfermo no me visitaste estuve en la cárcel si ¿sí? no me visitaste tuve hambre no me diste de comer Y los discípulos dijeron, pero ¿cuándo? ¿Cuándo tuviste así? No, yo quiero que entiendan, que tengan sabiduría. Si a la gente, al prójimo, no le dan de comer, no los ayudan, no me lo están haciendo a mí. Y si se lo están haciendo al prójimo, a los que hoy todavía no conocen, me lo están haciendo a mí. ¿Quién quiere bendecir a Dios? Ocúpese de su prójimo pastor yo me yo atiendo a mi familia a mi hija a mi abuela a mi tío a mi papá eso no se trata no es prójimo es familia el prójimo es aquel que todavía no conocemos es el que está tirado en una esquina que está llorando entre de una casa que todavía no hemos entrado ese es el prójimo y a ellos tenemos que llegar para llevar el mensaje de Jesucristo Amén y cuando se lo hacemos a ellos se lo estamos haciendo a Dios. Cada persona que usted llegue para bendecir, Dios lo va a notar en el libro de la vida a favor de su vida. Dice la palabra del Señor para que nosotros tengamos cuidado dos cosas importantes. Dice, uno, ni un pelo cae de tu cabeza sin que yo lo sepa. Y dice, dos, uno que entregue un vaso de agua, no será esto sin recompensa. O sea, Dios está diciendo que tiene el control de cada hora y de cada accionar de tu vida. Ahora, la pregunta, iglesia, es? ¿qué es que estás haciendo por tu prójimo? ¿Se respondió? Gloria a Dios. Tres cosas importantes que hay que vencer. Primero diga conmigo, la duda. Primero que tenemos que sacar de nuestra vida es la capa de la duda. Personas por dudar no alcanzan las promesas dudan porque no pueden confirmar en su vida las cosas que están esperando de Dios. Y dice la Biblia que si dudamos, no esperemos recibir cosa alguna. Pastor, ¿qué es lo que a mí me provee seguridad? La seguridad viene a través de la palabra de Dios. Si Dios te dice que va a ser, será hecho. Entonces vas a tener que luchar contra qué, contra lo mismo que luchó el ciego. El ciego dijo, me tengo que salir de aquí. Tuvo que soltar esa capa para ir a Jesús. Y otra, una de las cosas que usted debe soltar es la duda, si la tiene. Tiene que sacar toda duda de su vida y confirmarlo por la palabra del Señor. Todo su futuro, su estudio, su economía, su familia y todo lo que va a alcanzar, ya está preparado. Usted dirá, pastor, ¿cómo? Sí, está preparado según la voluntad de Dios. Nosotros lo que hacemos, y yo quisiera que esta palabra la entienda bien, usted lo único que hace como cristiano, como hijo de Dios, es alcanzar las promesas. Porque las promesas, lo que usted necesite, lo que usted está esperando, ya Dios lo proveyó. Ya está. No es que, el Señor, mandame, venime. que No, ya está. Nosotros tenemos que alcanzar las promesas. Y, pero pastor ¿por qué? Ah, yo no, todavía no alcancé ninguna pero yo te hago una pregunta ¿para dónde estás caminando? ¿para dónde estás mirando? ¿en qué estás pensando? ¿cómo se alcanzan las promesas? las promesas alcanzan así como enseñó el, el Señor Jesucristo siendo por las ciudades siendo por las aldeas y predicando el Evangelio ¿y qué le pasaba? por supuesto a Jesús y a los discípulos en un momento Pedro iba caminando y no se daba cuenta que su sombra estaba sanando a la gente. Pedro no lo sabía, pero algo estaba pasando en la vida de Pedro. ¿Y sabe por qué le pasó esto? Porque salió. Amén. Amén. De repente milagros empezaron a pasar. ¿Y por qué? Porque Dios usa la vida de sus hijos para producir milagro en las vidas de otras personas. Y ahora... ¿Cuál es el secreto para el Hijo de Dios? El secreto es que cuando uno da, primero va a recibir de parte de Dios. Si va a salir un milagro, ese milagro va a tocar tu vida. Amén. Si esa persona va a recibir alegría porque está en un mar de llantos, el gozo del Señor va a tocar tu vida. Y con la fortaleza del gozo del Señor vas a alimentar esa familia. Amén. Amén. Gloria a Dios vas a ver la enfermedad, los espíritus, vas a, vas a poder discernir cada espíritu. El espíritu de enfermedad te va a hacer frente, pero cuando vas a entrar y vas esa persona, vas a que te enferma, está mal y vas a, sabes que tiene una gran necesidad y dentro tuyo en ese momento va a haber con un mover del Espíritu Santo sabiendo que tenés poder para vencer el que está delante tuyo y vas a ir en el nombre de Jesús para proclamar sanidad en el nombre de Jesús y será hecho y esa bendición tocará a esa persona y engandecerá tu alma amén pero esto no se encuentra encerrado en mi casa y mirando solamente por mí egoístamente no yo muchas veces creo que compartí con ustedes eh, en los lugares de trabajo siempre se sorprendía y yo siempre le, le hacía como un chiste no de dónde venís vos, como decía de una agencia te, te recomendó el otro no, yo vengo de arriba, le decía siempre <risa> amén y me gozaba porque era Dios el que lo hacía pero ojo que también a veces estaba cabezadura como algunos de ustedes ¿eh? lo voy a hacer como yo quiero y voy a ir y voy a volver y aunque me digan que no voy a seguir amén y nunca encontraba nada Pero cuando aprendí a caer vencido en la, en la presencia del Señor, dijo, listo, se te ha tu fuerza, muy bien, mañana vas a tener ese trabajo que necesitas. Gloria Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos que sacar la capa de la duda. ¿Por qué? Son un arma satánica. La duda la pone en el corazón de los seres humanos, el diablo, para que no puedan creer. Porque la duda está, lo hago, no lo hago. ¿Por voy en el nombre de Jesús voy eh, para allá porque lo voy a lograr y ay no sé si voy a ir mañana voy porque me voy a levantar porque el Señor dijo en su palabra que voy a llegar y voy a poseer ese lugar para gloria a Dios al otro día te levantás y no sé será este día amén y si dudás no vas a recibir nada Amén. voy a enfrentar a aquel le voy a decir esto y aquello porque eso lo, lo que les pasa a las personas a veces que son medias cohibidas, vergonzosas están adentro de la y yo le voy a hablar le voy a decir y va a saber que esto y que aquello y lo otro, y el otro dice ay no sé si lo voy a decir el otro nos encontramos una chica fuimos con nuestra esposa, con mi con esposa. no es mía nada más, perdón fui con mi esposa y, y el Justamente me hablaba no, porque yo soy una cristiana, y, y, y claro, el jefe era era militar y la tenía para acá, para allá. Y digo, no, hermano, no te equivoques, eso no, eso no es no ser cristiano, eso es ser tonto, le digo. Y me miró la chica. Sí, porque ser cristiano significa agachar la cabeza por todo. Si usted está haciendo un buen trabajo, díganos un momentito, respéteme, yo estoy haciendo un buen trabajo, así que sujétese. ¿Sí? Bueno, chica lo tomó, y esto de parte de Dios, se lo digo. A la semana fue y habló con su jefe, que era un, no sé qué, qué cargo tenía en la policía. Y digo, mire, yo hago mi trabajo bien, sí, así que no me grite, no esté dice, calmá, no, las cosas, no, ahora dice que la trata bien. <risa> Amén. No dudar. Si va a hacer algo, hágalo. ¿Eh? Voy a, quiero tener, hacer un cambio en mi vida espiritual, hágalo, decídalo, pero hágalo de una vez voy a tomar parte, voy a ser parte pero hágalo de una vez, no lo haga medias lo que no tiene no se preocupe, diga escuche muy bien lo que no tiene, no se preocupe porque lo que no tiene es lo que va a venir si usted sabe que está viniendo, recibalo, si no está viniendo, espérelo pero no se desespere no corra detrás de las circunstancias no lo haga, sepa esperar en Dios tener poder de Dios significa saber esperar el tiempo bueno, porque va a venir, diga conmigo, va a venir. Porque aunque usted esté pasando un tiempo malo, Dios va a traer un tiempo bueno. Gloria a Dios, pero tiene que saber esperar. ¿Y quién espera? El que tiene paz, el que tiene seguridad en su vida. ¿Y qué produce la paz? Cristo. ¿Quién produce ese estar esperando, pero no desesperarme? Cristo. Porque por eso el acercarme a Dios y creer a Dios y no tener dudas me va a traer bendición. ¿Amén? La capa de la duda también es un obstáculo para la fe. Si usted duda, no tiene fe si sí, por fe voy a hacer tal cosa y de repente a los 5 minutos está dudando no recibió nada yo conozco personas no sé, no sé si usted conoce alguna C sí. qué hora empieza a orar si sí, tengo fe, gloria de Dios aleluya, que estilo otro se levanta la oración sale y dice mmm, será amén había una mujer, mire había una, una ancianita que tenía una gran necesidad gloria a Dios y la necesidad de la ancianita era que tenía su casa y tenía una gran montaña no le permitía ver más allá siempre esa montaña gris ahí era algo feo y leyó la Biblia dice ¡Ah! con mi fe puedo, con mi fe puedo trasladar los montes entonces habló con otro dijo pero puede ser esto sí, sí, puede ser Así que fue, se puso al lado de la ventana y se puso a orar. Señor, yo sé que tengo fe para atrás de los montes esa montaña ya o sea, me tiene harto va que desaparezca, para que pueda ver del otro lado. Entonces después dice, eh, cuenta que estaba al lado, ¿no? Por supuesto. Se levantó, miró y dijo, yo sabía que era demasiado grande esa montaña. Amén. O sea, las dudas mata tu fe. Amén. Entonces usted tiene que entender, cuando usted tiene esa capa de duda, usted la tiene que sacar de su vida y avance en el nombre de Jesús, porque Dios tiene lo mejor para su vida. Vuelvo a repetir y quiero que se lo grave, lo que usted hoy no tiene y desea es lo que va a venir, si es conforme, santo y puro es lo que va a venir. Usted no nunca se desespere que si, que se cae, que se rompe, que va a saber lo que va a pasar. No, hermano. O olvide, son todas amenazas de Satanás el diablo usted sepa confiar en Dios esperar a veces es de ser un muy buen cristiano porque a ninguno nos gusta esperar, ¿no es cierto? amén pero el saber esperar trae bendiciones y cuando usted espera y cree en Dios las cosas van a suceder, ¿amén? gloria a Dios, decirle que está al lado tuyo no te canses de esperar También, también la capa de la duda es algo que debilita nuestra alma porque cuando confiamos que si cuando nos acercamos a Dios mi alma, mi espíritu se llena vamos a estar llenos pero cuando vamos a Dios y dudando vamos a seguir siendo flacos y débiles por eso la duda es una de las cosas peores que puede pasar sobre su vida si usted está pensando me, me quiero acercar a Dios acérquese no lo dude usted usted puede decir pero pastor usted no me conoce eh, usted no sabe las circunstancias que están en mi, en mi vida lo, todo lo que está pasando en mi vida y yo, y yo le digo yo quizás no, no la conozca pero yo sé que Dios tiene poder para hacer esos cambios pero usted no dude para llegar a Dios para que Dios haga ese cambio que usted está esperando muchas personas me dicen pero pastor, pero Dios quiere hacerlo sí, Dios quiere el bien del ser humano y a veces el bien es hacernos reflexionar en nuestra mente, hacernos cambiar los sentimientos de nuestro corazón para poder recibir el bien del Señor alabado sea el Señor así que ¿se, se anima a, a sacar esa capa de su vida? la capa de la duda diga no voy a dudar más diga otra vez no voy a dudar más Decir que está el obtuyo, no seas dudero. Amén. Gloria a Dios. Bartimeo se levantó y dijo, "Yo voy." Estoy cansado de escuchar y estoy cansado de no ver. ¿Quién está cansado de escuchar y no ver? ¿Quién está cansado de escuchar y no ver? Entiéndalo, ¿quién está cansado de escuchar y de no ver? Amén, suelte la capa Vaya en busca de Jesús, hermano Gloria a Dios Bendito, haga el cambio ese Ese cambio poderoso, alabado sea el Señor Quiero ver, quiero ver ¿Cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos quieren ver los cambios? ¿Quién no hace los cambios? ¿Quién hace los milagros? Dígalo fuerte Jesucristo, alabado sea el Señor Vaya a Él, hermano No pierda tiempo Pero, pastor, usted le parece? <risa> amén. Bendito sea el Señor. Una segunda capa que tenemos que sacarnos, porque Bartiméu tenía una, nosotros tenemos tres en esta mañana. Sí, sí. Según dice Dios, amén. No sé, ¿usted tuvo la capa de la duda? Vamos a confirmar la palabra, si es para usted. ¿Tuvo capa en algún momento? la capa? ¿Sí? ¿Tuvo esa capa? Bien, entonces vamos bien. ¿Sí? Bien, gloria a Dios. La segunda capa. La capa de la indiferencia. Hay personas que dicen, bueno, ¿crees que oremos por hoy? Sí. ¿Crees que van a hacer los cambios en tu vida ahora en este mes? Mm, bueno. Está que, como que sí, que como que no. Estas personas tampoco reciben nada. Ahora, la indiferencia es un estado emocionalmente, justamente, Quiero, a si lo digo otra manera. La, la indiferencia es como es, es como eso que te detiene espiritualmente. Es como que si fueses de, de, de metal, te oxidarías. ¿Amén? La indiferencia te detiene y al tiempo también te mata. ¿Amén? En el acto justamente de... Hay, hay, es un acto de ignorar la, las realidades presentes. Yo cuando soy indiferente estoy ignorando muchas cosas. A veces uno es indiferente a algo y, y, y no, no lo mira en serio, no se acerca, no no no hace los cambios profundos. Hay, hay, hay, cuando está la indiferencia dentro del corazón es difícil que las cosas cambien. Amén. fíjese que Jesús estando... En la tierra, él no era indiferente con nada. Él se acercaba y tomaba partido de todas las cosas. No fue indiferente a Bartimeo. ¿Sabe que la gente era indiferente a Bartimeo? Agarraban para que no, no grite tanto, le tiraban una moneda para cerrarle la boca. Pero Jesús dijo, yo no te doy monedas, yo te doy el bien para tu vida. ¿Quién quiere monedas o quiere el bien de Jesucristo? Amén la gente es indiferente si le pasa algo a usted hermano alguno va a llorar el otro se va a lamentar algo pero la mayoría de la gente bueno qué bien amén mira que está este hermano hace dos días que no está comiendo y hay muchas personas indiferentes ay bueno quizás Dios los bendiga ¿Ah? amén ¿Sí? ese hermano está ya sufriendo en un costadito y bueno bueno vamos a orar algo habrá hecho amén Porque tenemos respeto para todo, ¿no? ¿Sí? Pero justamente, hermano, la indiferencia son cosas que nos alejan de Dios y no permiten que sucedan milagros sobre nuestras vidas. Amén. yo ¿Alguna vez fue indiferente usted? ¿Fue alguna vez indiferente? Y se sintió bárbaro, ¿no? No, ¿no? ¿No? La, justamente la capa de la indiferencia es darle la espalda a algo que puede ser de beneficio espiritual ¿me escuchó? ¿me escuchó bien? ¿sí? es darle la espalda a algo que puede ser un beneficio espiritual de repente hay personas que se le llevamos la palabra de Dios y dice, sí, sí, ya la escuché esa palabra Ya escúchate, pero ¿por qué cuándo la vas a creer? ¿Por, porque qué, qué, qué, qué le pasa, pastor? ¿Por qué no no la puede creer? Porque son gente indiferente. Amén. Y, y esa indiferencia trae un mal muy grande sobre la vida de, del hijo de Dios. Por eso cuando sientes indiferente a algo, decir no no no no respondas de esa manera. Cambia esa indiferencia por ocuparte, por, por preocuparte. Hay personas, cuando cuando eso es indiferente, fácil la persona que no conocemos. Es indiferente una persona que no queremos. ¿Sí? ¿No es cierto? No podemos ser indiferente a alguien que amamos. ¿No es cierto? No se puede, porque queremos estar seca, queremos compartir. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros no podemos ser indiferente a todas las cosas. No, tenemos que prestar atención, acercarnos a las cosas para hacer los cambios que se necesiten. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y también la capa de la indiferencia justamente es no tener aspiraciones espirituales o personales. Algunos también asistan a las iglesias, pero no tienen ninguna aspiración a nada. Voy a, voy a la iglesia porque cuando no tengo trabajo, Dios me dio un trabajo. Voy a la iglesia porque me quiero sanar nada más. O voy a la iglesia porque... yo qué sé. Amén. Indiferentes. Y son personas que no reciben nada en las congregaciones porque cuando vamos a la iglesia no podemos ser indiferentes tenemos que saber que vamos a un encuentro con Dios y que Dios de mientras que yo estoy sentado el término de, de la reunión Dios se está ocupando de todas mis cosas ¿y sabe por qué se va a ocupar? porque usted al venir de su casa o de donde viene a, a la iglesia usted está demostrando que tiene fe porque usted viene por fe a la iglesia por supuesto pide usted sus intereses personales pero usted viene por fe a la iglesia y el que tiene fe recibe milagros. Por eso las personas que se acercan a Jesús ya tienen una medida de fe y en esa medida de fe Dios puede hacer milagros. En el caso de Bartimeo, le pasó el momento por la vida, como pasa en toda la vida de los seres humanos, en un momento pasa Jesús Y usted tiene la, la determinación de seguirlo o no seguirlo Aceptar o no aceptar su palabra Bartimeo dijo, cambio todo esto por poder ver Yo sé que él me puede dar la vista ¿Quién sabe que Dios tiene el milagro que usted necesita? ¿Lo puede creer? Entonces haga como Bartimeo, vaya él No pierda tiempo con otras cosas Vaya directamente a Jesús Dice que Bartimeo clamaba, gritaba de, de cualquier manera dijo, a mí este me va a escuchar. Amén. Y en un momento de nosotros tenemos que gritar más fuerte el socorro de Dios para que las voces negativas o de maldad o de injusticia no, no nos ahoguen nuestra voz. Amén. Cuanto más fuertes sean las voces de injusticia y de maldad, más fuerte clamen a Dios. Que lo escuchen gritar, que lo escuchen clamar porque Dios es grande y para siempre su misericordia, hermano. Amén. Pero, pastor, ¿qué es lo que va a venir a mi vida? Y usted se cree que yo cuando le digo es como un eslogan que yo tengo. Yo no tengo ningún eslogan, yo sé lo que Dios tiene para su vida. Como se lo vengo proclamando desde el año pasado y usted ya está recibiendo y va a recibir mucho más, porque Dios tiene lo mejor de lo mejor para su vida. Amén. Amén. El tema es nosotros que nos reunamos, que entendamos las Escrituras y podamos ir con sabiduría como hizo Bartimeo, salgamos de nuestras miserias, salgamos de nuestra ceguera espiritual, salgamos de, de, de, de la de, de la pobreza espiritual y material y vayamos a Cristo, donde le transformó su vida. Amén. Bendito sea el Señor. Y por último, la tercera capa. Me olvidé de preguntarle, ¿le puedo preguntar? fue indiferente alguna vez tuvo la capa esa de indiferencia? Amén. entonces esta palabra está haciendo para usted, ¿no? Amén. Sí, estoy confirmando, Dios hermano, si es para aquí, para esta iglesia o quizás para otras personas que están compartiendo con nosotros. Amén. La tercera capa, diga, tercera capa. La capa de los temores. El temor te destruye también. ¿Quién es la persona que tiene miedo a todo? Yo conozco personas que tienen miedo a todo voy a avanzar y no sé ay me da un miedo ¿Eh? amén voy a empezar esa empresa ay pero no sé amén se le mezcla la duda el miedo y cuánta cosa más amén sí bendito es el señor la capa de los temores ahora yo quiero decirle algo hermano y yo quiero que usted presta, preste mucha atención y reciba sabiduría de dios no mi a la altura de los muros de Jericó Toque trompeta y caerán. Escucho bien, se lo voy a repetir para que usted salga del temor y tenga confianza. No mida los muros de Jericó. Toque su trompeta y esos muros van a caer. ¿Quién cree que esos muros van a caer? ¿Quién tiene Jericó delante de ustedes hoy en esta mañana? ¿Amén? dije ¿Qué le está diciendo el Señor? No tema, toque trompeta. ¿Qué significa tocar trompeta? Proclamar la palabra de fe Proclamar la palabra de justicia Si es conforme a la voluntad de Dios Ese muro cae Israel tenía que pasar por Jericó ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tuvo que pasar por Jericó Nadie podía pasar Caían muertos en Jericó Porque era una muralla terrible Amén Y a usted también se le están presentando murallas que son terribles Quizá fue una vez y se golpeó y se cayó. Fue otra vez y se lamentó. Usted tiene que cambiar la estrategia. No vaya usted. Vaya usted en el nombre de Jesucristo. Y proclame la palabra de justicia, proclame la palabra de poder y es seguro que va a pasar. Va a caer. Dios le dijo a su pueblo, no vayan como los otros. Si no vayan y toquen, trompetan, den los, las voces que yo tengo que, que quiero que digan y ese muro va a caer. Y sin esfuerzo, sin muertes, escuche, sin muertes, el muro cayó. Israel pudo pasar esa fortaleza. ¿Quién necesita pasar fortalezas? Empiece con el ayuno. Destruya la fortaleza de su carne. ¡Aleluya! No mida la anchura... Ni, ni la profundidad del mar rojo. Extienda la vara y las aguas se van a abrir. Amén. No miren qué, qué grande es este mar o qué profundo. No, extienda la vara que suceda el milagro. Iglesia, confíe en la palabra del Señor. No podemos estar atentas o cruzar las cosas como queremos. No, según la voluntad de Dios ese mar rojo era un gran obstáculo naturalmente era imposible tener respuesta, ¿sí o no? era imposible cruzar ese mar caminando ¿quién, quién, quién sabe alguno que, que caminó que cruzó un, un mar caminando? amén si quieren lo animo para que practique llene la pelopincho en su casa y meta a ver si puede caminar sobre el agua si no podemos ni vencer la pelopincho ¿Cómo vamos a vencer un mar? ¿Sí? Eh? ¿Amén? está de acuerdo conmigo? Naturalmente, los israelitas pensaron igual que nosotros. ¿Cómo vamos a cruzar este mar? Pero la palabra es no cómo, no midan cuántos metros para abajo y qué anchura tiene no. Se le dijo al siervo de Dios, se extiende la vara y este mar se abre en dos y ustedes van a caminar por tierra seca. ¿Quién cree esa palabra? Sí. Fue hecha. ¿Y quién cree que lo que Dios hizo lo va a volver a hacer? Sí. ¿Quién cree que lo que Dios hizo lo va a volver a hacer? ¿Sí? ¿Quién cree que lo que Dios hizo lo va a volver a hacer? Tus limitaciones, las cosas que se ponen delante ahora, delante de tu vida, se van a abrir en el nombre de Jesús. Porque tienes el mismo Dios que el Dios de los hebreos. Amén. ¿Puede creer eso? Pero ¿qué es lo que no tiene que tener? ¿Qué, qué, qué capa se tiene que sacar? La capa del temor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Quer... quiero detenerme un poquito en esto. Yo conozco un hermano que si le decís, le dijese esta palabra, hermano, eh, hermano, hermano, hermano. Pero de lo bueno, de lo bueno. Si yo le digo, vamos a cruzar el mar, va ese, se, co... se alquila un bote. Basta al medio del mar, Agarra una piedra, le ata una soguita y empieza a aflojar, a ver a qué profundidad hay en el mar. A ver si es posible que eso puede hacer. Amén. Y después están los otros que creen a la palabra de Dios y que dicen y entienden para mí es imposible. Así que Señor, está todo en tus manos. Y cuando dejamos esto en las manos de Dios el milagro acontece y recibimos el beneficio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Decirle que está, está, está al lado tuyo no tengas temores. ¡Aleluya! ¿Se lo dijiste? no mida la estatura ni pese a golear arroje la piedra y va a caer hecho pedazos amén el que tiene sabiduría entienda no esté midiendo la altura o cuánto pesa tirale la piedra hermano en el nombre de Jesús y va a caer hecho pedazos es palabra de Dios es palabra de Dios decisión no tener temor avanzar Hay que sacarnos capas de nuestras vidas que nos impiden avanzar, que ahora mismo te están impidiendo avanzar. Alabado al Señor. ¿Quién quiere hacer caer gol a muchos goleán? ¿Quién tiene goleadas y amenazante que están molestando? Amén. No estés mirando qué simide y qué dónde viene, qué altura tiene, que no, hermano, lanza la piedra, la piedra la piedra que significa, lanza la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vas a ver como ese grandote, ese problema gigante, pero ese tremendo problema va a caer hecho pedazo delante de tus ojos. Y en ese momento vas a darle la gloria a Dios porque vas a saber que fue Jesús el que hizo el beneficio para tu vida. ¿Quién crea esa palabra? diga amén. No estamos para estar muertos de miedo, con eh, eh, dudando, no. Si pondríamos acá una persona, la persona que duda estaría aquí, me bajo, no me bajo, me bajo, no me bajo, el que tiene miedo, ay, no sé, ayúdenme, y ahí estarían paralizados. Amén. Porque la duda te paraliza, el temor te paraliza, te mata, la indiferencia, las personas indiferentes son las personas también que se van muriendo en sí mismas, pero un cambio tiene que pasar, diga un cambio tiene que pasar. Gloria a Dios. No se alarme ante el tamaño de la montaña. No haga como dijo la, la viejita que le hablé anteriormente. Sino, muévala. Es tiempo, un tiempo impresionante de parte de Dios para que usted logre estos objetivos. Pastor, dígame a mí con seguridad cuándo va a pasar esto. Si usted lo decía, pasa en esta semana. Amén. Ármese, prepárense y obre conforme a la voluntad de Dios y usted va a ver el beneficio. De aquí al domingo, usted me va a venir a contar aquí las cosas que Dios hizo para su vida. amén ¿Quién se anima a creer en esta semana? ¿Y quién va a estar ayunando estos siete días? Amén, gloria a Dios, puesto de pie. Y ahora vamos a traer sobre su vida una, una bendición. Necesitamos orar por usted. Así que nos vamos a invitar a, a que llegue aquí al altar y vamos a orar por su vida. Para que usted reciba algo muy especial de parte de Dios para que le va a ayudar en esta semana en una forma impresionante. Amén. Quiero que tome en su lugar... Quiero que estén orando y nosotros vamos a estar orando por ustedes para que usted reciba la confirmación de parte de Dios sobre su vida. ¡Gloria a Dios! Entramos a un tiempo de perfección y esto va a ser cambios profundos sobre su vida, sobre su familia, sobre sus negocios. Si usted, usted pudo tener oído para oír la palabra de Dios... Hay muchas cosas que tenemos que luchar aún en todo este año. Amén. En todo este año hay cosas que te van a tener que luchar. Pero Dios va a estar con usted en todo este año. Amén. Y vamos a orar a Dios. Primeramente voy a hacer una oración desde aquí, después voy a estar orando por cada uno de ustedes. Vamos a tomar un tiempo de oración. Amado Dios, estamos delante de tu presencia y necesitamos un milagro. Necesitamos ese cambio que tú hablas en nuestras en nuestros corazones Hoy un pueblo se reúne delante de tu presencia Para recibir tu gloria, recibir tu poder Recibir tus milagros, Señor Y nosotros ahora queremos recibir estos milagros, Señor En el nombre de Jesús Los que están aquí en el altar Ahora reciban fe para milagros Reciban esperanza en sus corazones Para recibir el beneficio de parte de Dios Hoy este es el día que Dios preparó para su vida. Es el día donde Dios va a traer la respuesta para sus corazones. Pueda lo creer ahora usted, mientras que está aquí en el altar. Pueda decirle a Dios, yo creo tu palabra. Lucho ahora en el altar contra la duda. Lucho ahora en este altar contra la indiferencia. Lucho en este altar contra los temores que tú dijiste que hay en mi vida, Señor.